Acompáñame en esta oración, Espíritu Santo Reconocemos tu presencia en este lugar Entendemos que sin ti no podemos hacer nada Y estamos ansiosos y además contentos de poder adorar juntos De exaltar tu nombre Y de que la tierra sepa que tú eres Dios grande y Dios bueno Lleno de misericordia, lleno de favor Señor, gracias por el privilegio que tenemos de cantar salmos A tu nombre, esta noche Señor pedimos que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza como ofrenda grata Y humildemente Señor nos permitimos entrar a tu presencia y darte las gracias por darnos el privilegio Por medio de la sangre de Jesús de estar en tu presencia y adorarte, muchas gracias Señor Recibe esta noche nuestra ofrenda con humildad y con gratitud, en el nombre de Jesús, amén Amén. Los, la Biblia dice Los cielos declaran la gloria de Dios Y el firmamento anuncia las obras de sus manos Cuando usted y yo hacemos reflexión Y nos damos cuenta que la creación entera exalta a Dios Cuando nos damos cuenta que los pájaros cantan El viento canta El mar canta Los ríos cantan Toda la creación canta y adora al Creador. Si la creación adora a Dios, ¿cuánto más usted y yo, que somos su máxima creación, debemos también adorar a Dios? Usted y yo tenemos el privilegio de levantar nuestra voz, de usar nuestras manos, de usar nuestro cuerpo y de darle a Él toda honra y toda gloria. Una de las maneras que el Señor nos ha permitido de poder expresarle nuestra adoración es a través de la música. La música es, ha sido y es y siempre será un vehículo muy importante para adorar a nuestro Dios.